¿Qué tal? Bueno, más que nada queríamos conectarnos con ustedes para eh, conocer directamente desde su este versión, su idea de qué es lo que está pasando en este momento y que me cuentes un poquito cuáles son las últimas novedades del día de hoy con respecto al conflicto que están llevando adelante los estudiantes en Paraguay. Sí, bueno, el actual conflicto que se había presentado es que nosotros... Y, si, y nombramos a paro en todas las escuelas de la República. en, en propósito de la renuncia de la ministra Marta de la Fuente, de verdad. Eso es lo que pasó. Bueno, al renunciar ella, nosotros continuamos con las tomas porque necesitamos, o sea, rogamos al presidente de la República que tenga en cuenta todas las reivindicaciones que nosotros le habíamos pedido ya desde el año pasado y que ese gabinete anterior sea totalmente destituido y que suban personas competentes y democráticas. En, en, en su lugar verdad porque los actuales son vamos a decirle la cola de la de la ministra que renunció verdad uh -huh. y queda como queda como la cabeza se cambia y no no significa que cambie todo está eh, ustedes van a seguir entonces durante esta semana van a seguir de, de paro sí seguimos durante, de, de paro durante esta semana Hoy se nombró al nuevo ministro, uh -huh. el cual no cumple otra vez con nuestras, o sea, no cumple con lo necesario para ser ministro, puesto que tiene muchos antecedentes. Es el señor Aymaena, no el... pero no cumple exactamente con las con las características que debe tener un nuevo ministro, ¿verdad? Uh -huh. Tiene muchas muchas muchos antecedentes implicados ante él. Y nosotros sacamos a la Federación Nacional de Estudiantes junto con la ONE y la UNAPI quitamos un comunicado uh -huh. en donde expresamos que estamos total estamos totalmente indignados prácticamente por por el nombramiento de ese ministro, pero que vamos a tenerlo vamos a seguirle en vamos a le vamos esperamos vamos a darle un tiempo para ver cómo va su gestión y de acuerdo a eso también pedimos expresamente una reunión con él y con el presidente de la República, donde él nos firme un documento de, de, de compromiso y voluntad política con los estudiantes sí. y el, como sabrán, Cárdenas viaja esta tarde a, a la Argentina sí y para nosotros es algo verdaderamente, verdaderamente indignante que él viaje, siendo que el Paraguay o sea, su país está en una crisis ahora en el nivel educativo Eso te iba a preguntar, Joana, este, ¿cómo podrías definir o cómo podrías describir la situación este del sistema educativo paraguayo para nosotros aquí en Argentina? Temporal, deplorable. Es horrible acá la situación y que lo que lo que pasa es que, o sea, hay que tener en cuenta que la situación acá viene estando muy mala desde hace tiempo y que ahora se al, y que ahora al ponerse más vamos a hacer más crítica a la cosa carte de viaje a la argentina por por temas ya sea que no o sea lo importante acá es que él no prioriza su país. Mm. Joana, te agradecemos muchísimo sí. por la comunicación este y nada, desde aquí vamos a tratar de seguir qué es lo que viene sucediendo allí en el Paraguay. Ya lo estuvimos haciendo con las movilizaciones campesinas cooperativistas de los últimos meses. También vamos a estar ¿Sí? con el tema estudiantil, así que seguramente te volveremos a molestar en las próximas semanas, ¿sí? Sin problema, sin problema. Gracias a ustedes. Listo, muchas gracias, Joana. Era entonces Joana Aguilera, quien es una de las voceras de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios de Paraguay, justamente con la cuestión alrededor del conflicto que se está viviendo en este momento en el país vecino en torno a la situación educativa nacional. De el Paraguay como bien decía Joana en este momento el señor Horacio carte se encuentra aquí en la Argentina en un viaje digamos para tratar de ponerse de acuerdo con su par Mauricio macri en torno Algo de lo cual vamos a estar charlando a continuación y que tiene que ver con el encuentro que se va a realizar el miércoles en Bruselas para establecer cuáles van a ser las ofertas que el Mercosur va a llevar a la Unión Europea frente a un nuevo tratado de libre comercio que se está negociando en este momento.